Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós. santo, ađo njuevo i navidad. to fuiste i to foi sem mas